Hola, buenos días. Sí, que está cerca. Lo que pasa es que este tiempo que vivimos nos tiene en un día a día tan intenso y tan preocupante, con tantas cosas por cuidar, reclamar, defender, que bueno, miramos en, en la vorágine del día a día y parece que falta mucho, y después tomamos un poquito de distancia y vemos que el 24 de marzo es en un. unas Dos tres semanas y hace falta juntarse, organizarse.、Eh, bien decías, el lugar、eh, de reunión es mañana a las cinco de la tarde en la Casona de la Memoria, Eduardo Bachi Chironi. Esa casa, ese chalet que está en la costanera, la que tiene los lápices como emergiendo del pasto, esos lápices que, que también hacen memoria.、Eh, Nos juntamos ahí porque ahí es donde la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro tiene su sede. Nos juntamos ahí porque esa casa es un sitio de memoria, el sitio de memoria de la provincia de Río Negro, reconocido a nivel nacional, junto con tantos otros lugares donde durante la dictadura se ejerció el terrorismo de Estado, se, llevó, se organizó el terrorismo de Estado, se practicó el terrorismo de Estado. Y es importante que, como pueblo, como comunidad, nosotros. Sepamos eso y además de conocer esa información, la transmitamos, ¿no? De generación en generación, nos lo hagamos acordar entre nosotros. Bueno, mañana la asociación, como viene haciéndolo desde hace varios años, convoca en la Casona a toda la comunidad de Viedma y Patagones a que empecemos a juntarnos para pensar、eh, qué hacemos este 23-24. Nosotros, como asociación, sostenemos la vigilia todos los 23 para. Recibir el, el 24 como Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El 24、eh, siempre hace, vamos a la Plaza San Martín.、Eh, este año, y como hacemos también todos los años, es、eh, en consonancia y respetando、eh, lo que las madres y las abuelas nos proponen, porque son nuestro faro de luz.、Eh, bueno, este año va a ser una plaza muy importante, como lo decías, una conmemoración muy importante, porque, bueno, en unidad. Todos los organismos de derechos humanos、eh, esperamos estar, y, y toda la comunidad esperamos estar juntos, juntas, juntos,、eh, para volver a decir nunca más, para volver a hacer memoria de qué nos pasó. que Es importante saber que en esta patria se violaron nuestros derechos, se le quitó lo más precioso que tiene un ciudadano, un ser humano, que es la vida, a través del terrorismo de Estado, a través de la violación, del secuestro, la tortura, se robaron bebés. Eso lo sabemos, quizás la mayoría de nosotros. Pero por ahí nos falta saber que también durante ese periodo se hicieron esas prácticas para frenar a un pueblo organizado que no quería dejar pasar、eh, la instalación de un proyecto. De país que enriquecía a unos pocos y empobrecía a las mayorías, que cerraba fábricas, que dejaba a su pueblo sin trabajo, que elevaba los índices de pobreza. A la enésima. Bueno, eso nos pasó y eso hubo un, un pueblo resistiendo, eso nos pasó y supimos levantarnos y organizarnos y recuperar la democracia. Llevamos 40 años de democracia que a veces yo pienso, claro, quizás para muchas generaciones o para nosotros mismos la memoria nos juega malas pasadas y, y nos parece que muchos de los derechos que tenemos conquistados son naturales. Y bueno, nos tenemos que recordar también que todo esto no es natural, es construcción colectiva, resultado de luchas, de esfuerzos, de organización, de encuentros, de discusiones también, de volvernos a poner de acuerdo para ver para dónde vamos, pero siempre con ese norte, con esa guía, que es la de pensar que no. Mientras haya alguien que esté sufriendo,、eh, la cosa no está bien. n o Que si alguno tiene mucho y le está pasando bomba, pero es a costillas del hambre, de la injusticia, de la persecución, de la censura, bueno, ese bienestar no es genuino, no es verdadero, no es justo y, y tenemos derecho a reclamar lo que nos corresponde. Totalmente, cielo, vos haces este pantallazo de todo lo que está pasando y es como vos decías al inicio, ¿no? quizás parece que falta mucho para el 24, pero la verdad es que todos los días nos enteramos de, de atrocidades que ocurren contra los derechos y, bueno, y eso también、eh, a veces nos choquea un poco y nos descoloca. Pero bueno, qué mejor que reunirse para planear este 24, para organizar y para juntarse. Sé que siempre se suman estudiantes de las universidades, de los secundarios, muy organizados también.、Eh, así que imagino que, bueno, que esa convocatoria está más que abierta. Sí, a todos, a, todos, a todas, a todos.、Eh... Ciudadanas que pongan su cuerpo y se expresen a través de los lenguajes artísticos, vecinas y vecinos que tengan ganas de decir: Bueno, yo no la quiero dejar pasar, así como no quise dejar pasar cuando se nos vino encima el 2001.、Eh, este año es importante para mí porque me resuena en tal injusticia. Bueno, las jubiladas, los jubilados, los trabajadores de la salud,、eh, los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Yo creo que en este momento, si nosotros revisamos lo que nos está pasando, No queda una persona afuera, no hay alguien que pueda decir, no, a mí me está yendo bárbaro, ¿no? De, de, del pueblo, de los comunes, de los n o s o t r e s Y bueno,、eh, reencontrarnos y, y、eh, encontrarnos en, en organizar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia nos parece un muy buen momento, ¿no? Bueno, que... entonces extendemos. Esto va a ser este miércoles, o sea, mañana a partir de las 5 de la tarde. Mañana a las 5 de la tarde en la Casona Bachichironi. Los esperamos, las esperamos, les esperamos a todos、eh, para empezar a organizar la agenda de este 24-3.